Me llaman de parte del ministro que nunca dio la cara diciendo que yo no tengo historia clínica en el hospital, que nunca viajé acá a Buenos Aires, que nunca estuve en Casa La Pampa, que ellos no me niegan la derivación, los viaje, porque dicen que tengo autorizado. Es verdad, tengo autorizado los papeles, pero para poder viajar, los médicos de acá me tienen que completar estos papeles, los cuales se negaron. A mí me deriva el oncólogo Duto... Y el cirujano Hernández, porque acá no pueden hacer nada, el síndrome genético-oncológico acá no se hace, son BRAC1, BRAC2, hay 300 y pico genes. Cada estudio del gen sale 25.000 pesos de ahí para arriba. Me ve la oncóloga en Buenos Aires, que también tengo todo sellado por la oncóloga, me pide un estudio que acá en el hospital no se hace, se hace en clínica modelo sanatorio y sale 3.000 y pico pesos. Ellos dicen, tenés todo autorizado. Sí, pero si los médicos no me llenan los papeles, no puedo viajar con un papel que diga autorizado. ¿Qué le digo yo al médico de allá? ¿Qué? Contanos más o menos tu historia, desde cuándo historia, hace que tenés este problema. Hace, y, hace, y dos digamos, años, hace dos años que empecé a perder de peso. El año pasado, tengo la desgracia de que me cae un rayo, me agarró un rayo viniendo en moto. Esos son algunas de las... Me estuve sacada la cadena con cirugía, me quemó todo el cuerpo se me agranda el hígado, tengo tres manjo, hemangiomas que son tumores, Ajá. por el momento no se sabe si son bueno o malos, nadie se arriesga a punzarlo por miedo a las hemorragias, Ajá. ando con las agujas a cuesta, por cualquier momento se tiene que punzar de urgencia. Ajá. Y el ministro Coan dice que yo me puedo atender acá con un nefrólogo. Ajá. Tengo una hematuria que es pérdida de sangre hace cinco años. Me atendió el doctor Costabel, me atendió el nefrólogo, me dijo que los análisis que yo me hice siempre me los hice estando indispuesta calcula que hace 4 años, que cada 15 días me hacen análisis. Voy a estar indispuesta a los 4 años cada 15 días. ¿Y ahora qué estás pidiendo vos? Que me rellenen los papeles para poder seguir con el tratamiento en Buenos Aires. Si en Buenos Aires me dicen que estoy fuera de peligro porque ya estuve operada 3 veces de cáncer, que gracias a Dios, a fe, estoy operada de mamas, de útero, de ovario, le, le mostré el estudio de Bruciarelo, me dijo, está todo bien, flaca, hace vida normal. Voy a Buenos Aires y la genetista me dice, ¿te vio un ginecólogo? Sí, le digo, me dijo que estaba todo bien. No, dice, no está todo bien. Dice, vos tuviste cáncer en los ovarios y ahora hay imágenes sólidas, sueltas, que pueden ser tumores, fibroma, quíster o como coágulos de sangre. ¿Y vos como enferma de cáncer pasaste por los procesos de rayos, sí, de quimioterapia? Sí, hice, hice todo hace cinco años y terminé. Ajá. Pero cuando me cae el rayo, Ajá. los médicos de Buenos Aires tienen miedo que se haya reactivado alguna célula. Por eso que me aparecen esas imágenes. El ministro, por lo menos dice, o el subsecretario, dice que vos no tenés cáncer. No, en este momento no tengo cáncer. En este momento, gracias a Dios, no. Pero tengo hígado agrandado, que lo tengo abajo de la cadera y abajo de las costillas con tres hemangiomas. ¿Y por qué crees que no te quieren llenar los papeles? Porque dicen que los profesionales de acá son buenos. Y yo pregunto, ¿son tan buenos los profesionales de acá? Si yo voy con el estudio a Urciarelo, a un centro, a un centro privado... El diagnóstico hubiese sido el mismo que el del hospital, que no tengo nada. Y si son tan buenos y tengo que confiar, ¿por qué Durango, Marín no se atienden en los privados de acá y se van a Buenos Aires a atenderse? ¿Tenés alguna obra social? No, ninguna. Y me quieren obligar a casarme para tener el SEMPRE. Yo sé que el SEMPRE es bueno, pero en Buenos Aires estudio que el SEMPRE te dice bueno, me los pagás hoy y dentro de 90 días te hacemos el reintegro. La biopsia de masa muscular que me hicieron... ...porque quieren descartar una milidosis hepática... ...que acá no tienen ni la más pálida idea de lo que es... ...si se confirma que tengo milidosis hepática... ...tengo un año, un año y medio de vida... Eh, ...¿todo esto te ha cambiado la vida? ¿Cómo era tu vida? ¿Vos sí, trabajabas? Que... ¿Vos tenías alguna actividad? Todo, uh -huh. ...estoy con psiquiatra, con psicólogo... Uh -huh. ...medicada por el psiquiatra... Uh -huh. ...el neurólogo de Buenos Aires... ...junto con los dos doctores Pañego, padre e hijo... ...me diagnosticaron fibromialgia... Uh -huh. ...no tendría que estar ni agarrando frío... ...ni parada acá pero ellos supuestamente perdieron todo. No existe, en el hospital no existe historia clínica. Yo, gracias a Dios, me saqué una fotocopia y se la traje. Me dicen, te tiene que ver el nefrólogo. Si sí, cuando me vio Costabel, que es urólogo y me vio una nefróloga, que está acá, no me acuerdo el apellido, ¿sabés lo que me daban para el dolor? Morfina y Tramadol. Nunca me pidieron un estudio para ver de qué era. En el caso de que te atiendan, vos pretendés que te llenen los papeles, pero que te deriven a Buenos Aires, no que te atiendan acá. Claro, yo no le digo que me deriven toda la vida a Buenos Aires, uh -huh. pero que me dejen, o si se van a hacer cargo de pagarme todos los estudios que tienen que pagarme acá, uh -huh. porque allá iban a ir descartando qué gen hacerme, uh -huh. porque son 300 y pico genes. Te digo, el más barato vale 25.000 pesos. Uh -huh. Si el hospital se hace cargo acá de ir a Biolab y pagar todos los genes para ver cuál es el que está mal, uh -huh. me los hago acá pero que ellos me firmen un papel que los van a hacer. Igual que la ecografía que me pide la oncóloga. Yo no entiendo cómo Urciarelo, con el mismo estudio, lo ve la doctora de Buenos Aires y él acá me dice que está todo bien. bien. Esa es la duda. ¿Y vas a permanecer acá? te Voy a, a permanecer acá. hasta Yo quiero que Coan me atienda, porque Coan para mí es una figurita. El único que nos da una mano es Cabrera. ¿Y sabés lo que hizo Coan? Porque le agradecí. Yo le agradecía a Cabrera... ...por una medicación que no conseguía, me la consiguió Cabrera... ...y como no le di las gracias a Coan, que fue el que firmó... ...lo sacó de acá adentro y lo mandó a controlar las ambulancias. Eso lo quisieron con Cabrera, que es el único que le salvaba las papas... ...y que bajaba a los barrios humildes a ver la gente pobre... ...con problemas de salud. Y no soy la única, por el otro día fue una chica que viaja a Buenos Aires... ...y le habían roto todos los papeles por orden de Coan. La madre tuvo que hacer terrible quilombo para que la derivaran a Buenos Aires... Una piba que lleva 17 cirugías y le faltan 15 cirugías más. Okay. Gracias, Karina.